que la lucha por el sexto grado pero acuérdense recuérdenlo bien que dentro de unos años no vamos a decir qué año pero dentro de unos años el que tenga sexto grado nada más será analfabeto será el analfabeto de sexto grado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 Hay que estudiar de todas, todas.